MUNDOFONÍAS fonías más os damos la bienvenida a Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid con las músicas más maravillosas del mundo y que compartimos con nuestros oyentes de las 24 emisoras que conectan con nosotros en Europa, en América y donde quiera que nos escuchéis, porque aparte de las emisoras AM FM, pues también a través de internet, las emisoras online, los podcasts, pues sabemos que hay gente que nos escucha en Australia, bueno, pues en cualquier parte, igual en algún otro planeta también llegan nuestras ondas y nos alegramos porque creo que estamos ofreciendo una buena muestra a los habitantes de otros planetas y universos de la música de, de este planeta y estamos muy orgullosos de ella. Hemos comenzado con la música de Dimitris Mistakidis y Eugenios Bulgaris, dos artistas griegos que recientemente publicaban un disco titulado Psicirizontas Torrebético, un disco que hace alusión a este estilo, al rebético, susurrando el rebético. Y vamos a hacer un programa un tanto temático en esta edición de Mondofonías. Vamos a estar escuchando algunas piezas tranquilamente, a detenernos un poquito, que de vez en cuando viene bien en este disco, y después nos iremos a Polonia con algunas otras músicas. De momento hemos oído una pieza titulada Nikris Surto y por aquí estamos como siempre La Felix Cigane y Juan Antonio Vázquez y seguimos con este disco firmado por estos dos artistas Dimitris Mistaquidis y Eugenius Bulgaris a Dimitris Mistaquidis lo seguimos hace tiempo también por aquí por Mundofonías y ahora presenta este dúo aprovecho para saludar a Ifigenia Condili una activista musical griega y con esta canción Giannaros te mandamos un saludo Ifigenia Giannis amo perà Irzo Giannis amo perà Irzo Giannis a po perà Ma Gusatiani machera Ia su yanare o, o, o. Ia su yanare Ian imi me cannis to mo so, Ian imi me cannis to mo so, scoto se m-a glitomo so, ca Nu μπορώ να σε ξεχάσω, δεν μπορώ να σε ξεχα. Σα δίμω με να Εγώ είμαι να σ' με κρύψες, Μα εγώ είμαι να σ' να με Oíamos otro tema de este Susurrando el Rebetico. Este disco firmado por Dimitris Mistaquidis a la guitarra y Eugenios Bulgaris al Yaeli Tambur, un instrumento muy típico de Estambul. Además, los dos cantan. Unas músicas hechas en el siglo XXI. En el año 2013 se confeccionaba este disco por los artistas griegos Dimitris Mistaquidis y Eugenios Bulgaris, pero son músicas que originalmente tocaban los intérpretes de Rebetico Pues de las piezas que hemos escuchado, una es la primera del año 1916, la segunda de 1929, esta que es del año 1934, así que vamos saltando de década en década, pero en el siglo XX, en los primeros años del siglo XX. Un interesante disco en el cual nos estamos recreando en esta edición de Mundofonías. to rebético, susurrando el rebético. Aquí llega Hopapatsis. MULȚUMIT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 Y de Grecia, de las músicas que nos traían Dimitris Mistakidis y Eugenios Bulgaris con esa maravilla de rebético plasmada en ese disco, nos hemos ido a Polonia con sonidos que mezclan tradición y modernidad en las manos de este grupo llamado Tolhaye. Recientemente los descubríamos aquí en Mundofonías a través de una de las recopilaciones que desde Polonia presentan a los músicos que están trabajando las músicas tradicionales y aledañas dentro del país. Y a raíz de ahí pues también contactamos con el propio grupo que ha tenido la gentileza de enviarnos sus dos últimos trabajos. Este era el tema, de hecho, con el cual los conocimos y que aparece en su último disco, Stereo Karpati, este Boykovska Kolomika, que hemos vuelto a escuchar en esta edición de Mundofonías, pero vamos a seguir indagando en la muy interesante música de este grupo polaco, Tol Haye. Pues viajamos atrás en el tiempo para escuchar otro disco, un disco de 2002 de este grupo Torjaye, este grupo polaco con nombre húngaro. Oigamos un tema del disco Aubnitziela Rano, del grupo Tod Haye, un grupo que, como decíamos, tiene nombre en húngaro, aunque ellos son polacos, porque Tod Haye es el nombre en húngaro de los bandoleros de los Cárpatos, concretamente de la región de Beskid. Pues continuamos con Tod Haye y continuamos con ese, su primer disco. Tienen dos publicados, uno en el año 2002, otro en el 2011, con mucha separación en el tiempo. Imagino que no por falta de ganas, sino por las premuras y apreturas habituales. Nos quedamos con otro tema de ese estupendo disco. Aunietzela Rano se llama Powitsemi.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 Seguíamos oyendo al grupo polaco Tolhaye, con el disco de 2002 llamado Awenieciela Rano. Era un grupo que en aquel momento era un octeto y que ahora actualmente pues, es un poquito más reducido, aunque los componentes son los mismos que estaban presentes en aquel disco. Pues creo que exactamente un sexteto de canciones tenemos preparados de ellos, de Tolhaye, este grupo polaco. Hemos visto que su nombre se escribe T-O-L-H-A-J-E, pero esa L tiene un palito, está como tachada, y consultando por ahí en las profundidades de la red acerca del idioma polaco hemos descubierto que eso se pronuncia como una U, una W, TOUJAYE, así que vamos a dejarlo así. TOUJAYE, nos quedamos con otro tema bien animoso de este su disco, ONIETZIELA RANO, del año 2002, esta Polka número 7. y teníamos a Touhaye, este grupo polaco, mezclando Elementos tradicionales, ideas propias, contenidos que proceden de otras músicas y otras influencias en una mezcla muy interesante, plasmada hasta ahora en dos discos. Este Aun Yetziela Rano del año 2002 y el disco Stereo carpati del año 2011 con los que estamos jugando en esta edición de Mundofonías. Volvemos con el último disco de Tol jaye el disco Stereo carpati un disco con canciones con letras tradicionales que la mayoría pues hablan de amor y del de día a día y son imitaciones a la danza para hacer de la realidad algo un poco menos gris según comentan en el libreto nos quedamos con el tema Lita, Taxok Popit, Dasok.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 Seguimos en Mundofonías, hemos dejado ya la música de Taujaye desde Polonia, pero nos hemos quedado en Polonia un ratito más, escuchando en este caso esta interesante, también combinación de sonidos tradicionales y otros elementos urbanos contemporáneos, a cargo de Joanna Slovinska, nos traía esta pieza, hoy Ustane Rano. Y a continuación seguimos con las visiones oníricas de esta violinista noruega, Anne Hütter. Escuchábamos esta pieza, Undres Tilde, segunda parte, de una violinista noruega, como anunciábamos antes. Ella se llama Anne Hütta. Su instrumento es el violín, también la viola, y también el jardín fele, el violín de hardanger, ese violín tradicional de algunas zonas de Noruega, que se caracteriza por tener algunas cuerdas resonantes adicionales, esas cuerdas tan simpáticas y una bonita decoración, por cierto. Por lo general, su disco se llama Drawn Sün, visión onírica, visión en sueños... Y está hecho únicamente de la música que sale de las cuerdas, de los instrumentos de esta artista, Anne Hita, así con esta austeridad y con esta belleza. Una música que nos va acercando ya a la despedida de esta edición de Mundofonía, es un programa que hacemos a la cigane Y Juan Antonio Vázquez, y desde de Rusia y del sello Sketis nos llega este disco. Homenaje a Nargis del grupo Baraka. Nargis es Nargis Solleva, una cantante muy famosa en tiempo soviéticos que se hizo muy conocida por Tayikistán y que falleció demasiado pronto a comienzos de los años 90. Ellos ahora, Baraka, le hacen este homenaje. Oímos el tema que abre el disco La Laik. Con la música de Baraka nos despedimos, ya sabéis, nos tenéis en vuestra emisora favorita, cualquiera de las 24 que nos emiten a lo largo y ancho de América y de Europa, también nos tenéis en nuestra web mundofonías.com, en Facebook, en Twitter y nos podéis contactar a través de radio algo que siempre nos encanta. Hasta la próxima edición. Salud.